RT guía noticias de orsaldea yúzcoa y alrededores para eguque ratia y a lavebi ratia bloque de contrainformación desde sinchili y ratia Un saludo a todos los radioescuchas y retomamos así otra semana más los contrainformativos desde Sin Chile que hacemos semanalmente con informaciones de Orso Aldea y alrededores. Entre otras cosas, hoy Ecologistas en Acción presentaba el informe sobre calidad del aire en entornos escolares. Presentaba hoy 15 de abril los resultados de su quinta campaña de medición de dióxido de nitrógeno NO2 en el entorno de zonas escolares en el marco de la campaña europea Clean Cities. Se habrían analizado más de 400 centros educativos de 10 comunidades autónomas. Así dicen, la contaminación del aire afecta muy gravemente la salud de la infancia, tanto con alergias, asma infantil, enfermedades cardiorrespiratorias y trastornos neurocognitivos. Estos trastornos les acompañarían durante toda su vida. Por tanto, tener entornos escolares saludables y seguros debe ser una prioridad. Así exigen eh, que esto sea una prioridad para las administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto. Bueno, este, este examen se hace por quinto año consecutivo, una campaña de ciencia ciudadana para medir este aire nocivo en entornos escolares, tanto en el interior de los centros escolares como en las proximidades donde se mueven los niños. Bueno, concluye este informe con los resultados de la calidad del aire en los espacios analizados. Dicen que son alarmantes con una gran mayoría de entornos escolares analizados donde se respira un aire que no cumple con las recomendaciones de la OMS. Bueno y continuamos con las informaciones ya en forma de agenda prácticamente es lo que tenemos recogido en esta semana. El próximo 25 de abril se celebrará en Astigarraga la segunda edición del Encuentro Solidario Euskadería-Venezuela. La primera edición se celebró en Eureta hace dos años. Para esta edición acudirá al encuentro la viceministra de Comunas y Movimientos Sociales de Venezuela, Albanis Montilla. Se celebrará un acto de solidaridad a la una y posteriormente una comida popular a las dos y media. Toda la información y los tickets para la comida están disponibles en www.elcartasunqueñoa.com. Euskal Herria Venezuela bigarren elkartasun topaketa. Apirilako 25 lanun bata. Astigarragako frontoian, egurdiko ordu batetan, elkartasun ekitaldia, Albanis Montilla, venezuelako ko komunasen ministro ordearen parte hartzearekin. Ordu bit erdietan, Baskaria Herrikoia. Euskal Herria Venezuela bigarren elkartasun topaketa. Bueno, por otro lado sale el tour, no normal tour Con el lema, porque hay que actuar ya Más de 30 personas del mundo de la ciencia y de la divulgación y el activismo Van a recorrer durante una semana del 13 hasta 19 de abril ...por toda la península dando charlas y explicando que esto se acabó... ...que hay que cambiar, que es bueno cambiar y que podemos cambiar. Todas serían con la misma presentación, todas con el mismo mensaje... ...cada una con su manera de entenderlo y explicarlo... ...y cada una poniendo su tiempo y su entusiasmo por un objetivo en común... Bueno, así mañana, como decimos, estas charlas se realizarían, eh, mañana 16 de abril, en Lizarra, Casa de la Juventud, a las 7 y media de la tarde. Para el 17 de abril, en Donosti, Ulia Colore Barachac, y sería a partir de las 6 y media de la tarde. Bueno, continúan el 23 de abril en zara eh, con el modelo cinema en el modelo cinema a las 7 de la tarde y dicen que también quieren informar del evento que había siguiente el 18 de abril tendría tendrá lugar en el mismo lugar en viveros de ulía ese Vía la Red de Producción Colectiva de Donostia Aldea y Red de Autónomos y la mismas iniciativas de Lore Barachac organizan el Taller de Cultivo de Planta y Semillas. Habría también presentación del libro Leen Astin Duak... Eh, Fue un coloquio con diferentes activistas en defensa de la tierra Urumeaco, Mendiak, Biseric. Bueno, como decimos esto, el próximo 18 de abril también en Viveros de Ulía. Bueno y parece que estamos en fechas de aniversarios de radios Se celebra en los próximos días el aniversario de Chanchacún y Ratia Esta emisora que cumple 30 años dice y es el momento idóneo para recuperar la fiesta anual Han trasladado la fiesta que antaño celebraban en la Casa de Cultura de Guía a la Casa de Cultura en Hinchaurondo El próximo sábado 25 de abril a partir de las 5 de la tarde y de forma gratuita En el patio exterior el cantante Nokono actuará Dando paso al grupo de surf La Ola Maldita Y al final al Digis, Riz, eh, Ruth Selecta en Reggae, al Micro Abierto y Karaoke Después, en la sala principal, a partir de las 9, un concierto de Agotes, Shakespeare y Niña Coyote, Tachico Tornado. Bueno, y más fiesta, ya que en distintas habitaciones también habrá gente pinchando. Bueno, acabamos también recordando el aniversario de Arrayo ratia de Zarauz y de un pequeño programa que el compañero ha tenido la gentileza de mandarme. Próximo 9 de mayo, a sábado, a las 9 de la tarde-noche, los grupos Peralta, Gaisquiñe y Zaz... ...como hicimos para celebrar estos... ...aniversarios en Zarauzco, Gastecián. Y van a hacer más actividades eh, los siguientes días... ...ya que el programa Zarata Zarauz cumple 20 años programa que se emite en esta radio en 22 de mayo sábado, os tirará perdón, a las 9 y media los grupos USU y 1991 mayo 29, total nada PUNC de Canadá y después el grupo de PUNC también de Durango, Fósil Continúa con más fiestas el día 30, más conciertos. Y los grupos que van a actuar serán Black Panda, Kikar, Pánico, Pósfore y Raw War. O sea que no paran los compañeros de Zaraoz. <ríe> bueno, dejamos este con informativo semanal mandándoos un saludo a todos los que sintonizáis esta eh, esta, esta sintonía de Sinchilik desde Alavedi y desde Guski. Agur eta ondo pasa.